La verdad que un día muy especial, muy emotivo, eh, contento acá, compartiendo con la gente de la, de la escuela secundaria acá, número 11, que lleva el nombre de Diego Armando Maradona. Corregime si estoy equivocado, chino. ¿Primera escuela en el país que lleva su nombre? Si, si no tengo mal entendido, creo que es la segunda. La segunda. Sí, creo que es la segunda. Tendríamos que ver bien, pero de ahí. Eh, o la primera o la segunda. ¿Cuándo te enteraste que iba a tener un nombre en una escuela acá en Cañuelas? ¿Y cómo lo tomaste, obviamente? Complicaron conmigo eh, y me, me contaron de la idea de que, de que lleve el nombre de, de mi tío y la verdad que en el primer momento estuve a disposición y, y, me, y me siento orgulloso de que lo recuerden de esta manera de, de, que, de que una escuela secundaria encima con la orientación deportiva lleva el nombre de él Maradona es mucho más que un nombre ¿no? ¿Chino? Sí, por supuesto sí, por supuesto eh, Diego Armando Maradona trasciende nombres trasciende fronteras trasciende un montón de cosas va más allá de, de lo deportivo de lo futbolístico eh, Como decía antes, cuando cuando hablé, él era un luchador de la, de las clases sociales, de las clases bajas eh, y la verdad que esto a él lo, lo, lo pone orgulloso. Yo sé que él de arriba está está muy contento, está orgulloso de que, de que hagan esta, esta clase de actos. lo no pronto se, se viene la inauguración del edificio propio, un símbolo importantísimo. estarás presente? sí obviamente si me invitan voy a estar presente en la inauguración del edificio nuevo vamos vamos a tratar de, de, de aportar algo para que para que eso se, se concrete porque porque es una necesidad de que, de que la escuela ya que tiene su nombre también tenga su edificio propio que, que, que sé que falta poco Bien. un último mensaje para la gente que te va a mirar Nada, decirles que estoy orgulloso de que, de que me hayan invitado, orgulloso de que, de que le hayan puesto a esta escuela el nombre de mi tío. Eh, va a quedar para siempre, es algo es algo muy emotivo, eh, emociona. Y, y saber que uno va a pasar por acá y va a leer el nombre de Diego Armando Maradona en una escuela secundaria, la verdad que me pone muy, pero muy contento. Sinceramente... La carga emocional que tiene este acto es muy grande. Se ve en las palabras de, de todos los que se van expresando aquí, los que hacen llegar eh, su mensaje. Y en la, a la hora de elegir, ahí también hubo una carga emocional y de valores muy grandes de toda la comunidad educativa, de las y los estudiantes, que como tantos eh, argentinos, en Maradona hubo una persona que nos emocionó, nos alegró, entró a nuestros corazones y también nos dio esa observación de que aún desde la nada se puede llegar a todo y en ese llegar al todo también no olvidarse de dónde salimos y cada vez, más allá de eh, la profundidad de las palabras cada vez que se expresaba Maradona y lo que generaba tensión para atracción o rechazo en algunos sectores, hay algo que nunca olvidaba, y eso es muy importante también que esté su familia, cuando después volvía a la mamá o al papá. Él automáticamente, cuando profundizaba en análisis, después volvía a hablar de... Y hablé con mi mamá, y hablé con mi papá, y le comenté, y seguía reflexionando sin olvidarse de dónde había salido, y eso... También le da mucho valor a la presencia... ...de la familia de Diego acá... ...presente... ...y haciendo llegar en sus videos. Lo que han hecho... Eh, ...los estudiantes... ...con sus... Eh, ...profesores... ...es muy importante... ...y también es una acción... ...aunque no se tome dimensión en este momento... ...es una acción disruptiva... ...y es un acto revolucionario... ...lo que ustedes han hecho con este nombre. Y ahora... Tenemos un desafío, como bien decía la inspectora jefa distrital. Nosotros hoy estamos, como escuela secundaria 11, en el Hogar Bernardino Rivadavia, donde la Comisión del Hogar hace un esfuerzo grandísimo para poder sostener este lugar, para poder articular los trabajos que hay que realizar, para ir generando día a día y esforzándonos para generar mejores condiciones, pero tenemos una etapa más porque ya tenemos un montón de laureles que se han ido eh, expresando serán eternos los laureles como también lo marca el escudo de nuestro himno serán eternos pero tenemos que ir por más y es ir por más nos gustaría que como comunidad educativa también sea el ir al edificio propio de la escuela secundaria número 11 que este nombre se empezó a trabajar en el 2023 con profesores como se fue expresando en los programas Pero este edificio se paralizó también, el que está en unas cuadras de acá, en el 2023. En una obra que tenía intervención de nación, de provincia, de municipio. Está presente la secretaría de Educación que en el período del 2019 al 2023 fue la presidenta del Consejo Escolar y también trabajó mucho para hoy pasar por ahí y hasta una fecha ver el 66% de la obra realizada. ...en ese impulso del Consejo Escolar... ...en ese compromiso que tiene nuestra Intendenta Marisa Fase... ...también con la educación... ...pero hoy nos encontramos... ...desde el 2023 también con una obra paralizada... ...y eso nos duele... ...y no es solamente una cuestión de deseo... ...sino que es una cuestión de herramientas reales... ...que tenemos que gestionar... ...esto para que todos lo sepamos... ...en el desafío que tenemos por delante... ...era una obra tripartita... ...que era Nación-Provincia... ...un municipio interviniendo... ...desde el 2023 en adelante... ...la Nación se corre de la inversión... ...de las escuelas... ...porque pasa la motosierra... ...y considera que no es el lugar donde... ...hay que estar haciendo inversiones... ...se hace un esfuerzo muy grande... ...por sostener... ...por eso agradecemos también a la Comisión del Hogar... ...que entiende este contexto... ...y nos ayuda muchísimo... ...para que hoy puedan seguir estando... ...en este lugar ustedes pero tenemos el desafío de ir por el edificio propio. Y Dios quiera que sea Lalo cuando venga al distrito y que tenga que venir a la inauguración del edificio propio de la escuela secundaria 11 que hoy tiene un hecho histórico que es la imposición del nombre por todo el trabajo de la comunidad educativa y lo veíamos en Belén. La bienvenida a ustedes, con la alegría que brinda el compartir todos juntos, un momento tan especial. El motivo de este encuentro es dar a conocer a toda la comunidad el nombre de nuestra querida secundaria, pero también es poder celebrar y contarles todo el proceso de la construcción colectiva de nuestra identidad. Claro, pero ¿en qué pensamos cuando nombramos la palabra identidad? En principio, la identidad está compuesta por todos los elementos que abarcan a las personas que formamos parte de una comunidad. Refleja el ser de cada persona. Son ideales que tenemos sobre cómo nos vemos y cómo nos ven otros. La identidad escolar es el conjunto de rasgos que, que caracterizan a una institución escolar y que lo diferencian de los demás. Nosotros somos una secundaria con orientación en educación física. Somos una institución orgullosa de su comunidad educativa. Somos una escuela con valores, anhelos y proyección a futuro. Somos la escuela secundaria Número 11, Diego Armando Maradona y les damos la bienvenida a todos los presentes. Nombrar a una institución educativa no es un acto menor, implica elegir una figura que represente valores, historia, identidad y sentido para la comunidad. En este caso, el nombre de Diego Armando Maradona para nuestra escuela secundaria con orientación en educación física es reconocer no solo su trascendencia como deportista, sino también su profundo vínculo con el pueblo, su lucha por la justicia social y su papel como símbolo cultural argentino. Maradona es una figura que excede lo deportivo. Si bien fue uno de los futbolistas más importantes de la historia mundial, su legado se construye también sobre su carisma su origen humilde, su defensa de los sectores populares y su capacidad para inspirar a millones de personas dentro y fuera de la cancha. «Yo soy del pueblo, no me olvido de dónde salí», dijo una vez, dejando en claro que nunca renegó de sus orígenes y que su figura representa a quienes muchas veces son invisibilizados. Su historia de superación, compromiso y pasión encarna valores fundamentales para una formación integral desde la educación física el esfuerzo, la identidad colectiva la pertenencia y la dignidad Además, su figura resignifica la educación física como una disciplina que no solo entrena al cuerpo sino que construye ciudadanía, identidad conciencia social y solidaridad. Maradona representa el talento que surge desde las márgenes, el derecho al juego, la potencia transformadora del deporte y la conexión entre lo físico, lo emocional y lo cultural. A partir de hoy, el nombre Diego Armando Maradona nos acompañará y recordará el valor del deporte como motor de inclusión, expresión y y transformación social además es también una invitación para que las futuras generaciones vivan la educación física con compromiso alegría, rebeldía y amor por el pueblo tal como lo hizo él en cada paso de su vida estamos siendo testigos del increíble trabajo en equipo de la escuela secundaria 11 pero también es necesario destacar y valorar el entusiasmo que nos otorgó el proyecto un nombre y un escudo para mi escuela. En 2023, nuestra escuela decidió iniciar el proyecto de imposición de nombre con el objetivo de otorgarle una identidad propia a la institución. Para ello se convocó a toda la comunidad a presentar propuestas acompañadas de una fundamentación que justificara la elección del nombre propuesto destacando especialmente su relevancia por la orientación en educación física. De dicha convocatoria surgieron 10 nombres, entre los cuales se realizó una preselección a cargo de los y las estudiantes, con el fin de determinar los finalistas. Posteriormente, se llevó a cabo una votación final sobre 6 nombres, y los 3 más votados, ...fueron elevados a la Dirección General de Cultura y Educación. En diciembre de 2024 recibimos oficialmente el nombre Diego Armando Maradona. Durante 2025 se dio inicio a una nueva convocatoria... ...esta vez con el propósito de crear un escudo institucional. Se invitó a los estudiantes a diseñar un escudo que representara la escuela considerando tanto el nombre como la orientación en educación física, así como también aquello que esta institución significa para la comunidad de Máximo Paz. La preselección de los diseños presentados estuvo a cargo del equipo docente, que eligió tres escudos finalistas para la etapa de votación. Finalmente, el día 19 de mayo de 2025, nuestra comunidad eligió el escudo de la Escuela de Educación Secundaria número 11, Diego Armando Maradona, el cual hoy puede verse representado en nuestra bandera institucional. Realmente para nosotros hoy es un día histórico, un día histórico para la comunidad. Es un día realmente muy emocionante eh, estar parado en este momento acá, a ver este, este marco, realmente es muy movilizante. Y quiero bueno, agradecer profundamente a los profesores que estuvieron a cargo de la organización del evento, que realmente han sido un, un ejemplo de trabajo en equipo, un ejemplo de trabajo, de, de, de, de compromiso con la institución. Así que bueno, nuevamente agradecerles. Agradecer a todas las instituciones que nos acompañan. Y creo que eso habla un poco ¿no? de, de por dónde va la cosa. La cosa es en comunidad y bueno. Cuando la cosa es en comunidad la cosa sale adelante y esto es el fiel reflejo de esto pero bueno muchas veces las cosas no son tan color de rosas en este último bien en este último tiempo me he visto tener que argumentar y, y tratar de, de explicar el porqué de, de la elección de, de nuestro nombre ¿no? de nuestra identidad muchas personas tal vez no estaban de acuerdo con esto Y lo quiero remarcar porque, bueno, también es una, una cuestión democrática, ¿no? O realmente se llegó a, a una elección en la que todos pudimos participar, pero bueno, probablemente algunos no estuvieron de acuerdo con este nombre. Y me vi en la obligación de, de, de, de fundamentar y argumentar el porqué de esta decisión. Y realmente, llegado el momento, decidí eh, responder muy sencillamente. Decir, bueno, esto es un acto democrático, se eligió porque la comunidad educativa lo eligió. Y me parece que mejor respuesta que esa no podíamos dar. Pero me parece que hoy sí es el motivo de, para dar esos fundamentos del por qué la elección de este nombre. Sí, un poco ya Nora estuvo mencionando no los valores y lo que representa Diego Maradona para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Pero hay cuatro puntos que me parece importante destacar. Primero, obviamente... Y es más que obvio que la parte deportiva Diego Armando Maradona Fue el deportista Más importante que tuvo Nuestro país sí No solamente en el fútbol, sino que ha trascendido el fútbol Esto de Pertenecer A una comunidad humilde Y, y poder surgir Y poder ir por sus sueños Concretar esos sueños Creo que ese es un valor fundamental ¿Sí? que no, no tenemos límites a la hora de, de ir por lo que nosotros queremos. Creo que ese valor es fundamental y es un valor que tenemos que rescatar de la persona de Maradona. Por otro lado, y también es importante, su postura frente al poder hegemónico, su postura frente a aquellos que a veces nos, querían, nos quieren decir qué hacer. Y él siempre se plantó, siempre fue una persona muy coherente con sus convicciones, desde sus discursos desde sus palabras pero también desde sus acciones él eligió el Nápoli para desarrollar su carrera ¿sí? parte de su carrera un club del sur de Italia una comunidad por ahí un poco marginal en Italia ¿sí? en las grandes potencias del norte de Italia y él decidió ir ahí sí y desarrollar su carrera ahí y, y el nápoli lo abrazó Sí, los napolitanos es su, su ídolo. Es tanto como acá, como nuestra comunidad. Pero bueno, eso habla también un poco de sus elecciones y de lo que él quiso, ¿sí? de sus convicciones. Otra cosa importante es su cercanía a la gente. Un poco también lo hablaba Honora hace un ratito. Siempre apoyó desde la sombra, muchas veces, sin, sin los medios dando vuelta, un montón de causas y un montón de... ...de personas... ...yo recuerdo una anécdota... ...de un partido... ...amistoso creo que en Totoras... ...donde... ...se hizo un partido a beneficio... ...para Hernán Fonseca... ...que había tenido un accidente... ...había quedado postrado en silla de ruedas... ...y... ...y en ese partido... ...a beneficio Diego se acerca... ...y, y le susurra al oído... Eh, ...mis piernas son tus piernas... ...sí... Y esos detalles, el estar en esos momentos con, con situaciones bien puntuales, acompañar, ser amigo de sus amigos, creo que es un valor súper rescatable también en, en lo que nos representa a Maradona. Y por último, no, no me quiero extender mucho porque ahora después vamos a continuar con, con el acto, creo que lo más importante es lo emocional, las sensaciones, lo que nos generaba Maradona. No solamente dentro de la cancha, sino también afuera de la cancha. Eh, y lo quiero reflejar con una anécdota personal. soy tengo 42 años, yo nací en el año 83, en el año 86 era muy chico el Mundial del 86, no lo recuerdo, pero sí tengo muy a flor de piel el Mundial del 90. Y... en la escuela, justamente, yo tenía un montón de figuritas del álbum del Mundial del 90. Y yo no, no recuerdo una sensación tan alegre cuando cambie todo ese montón de figuritas por la, la figurita de Maradona y poder tener en el álbum la figurita de Maradona. Y creo que eso es lo que refleja Maradona en la comunidad. Esa, esa, esa cuestión sencilla, esa cuestión de estar en esos momentos puntuales, en acompañar a las personas en esos momentos, ¿sí? Cuando todo estaba mal, cuando no había plata, bueno, prendíamos la tele y Maradona salía a la cancha y nos olvidábamos de todo. Y otra anécdota también que tengo con el Mundial 90, en la final del 90, en la casa de mi abuelo, con la luz apagada, mirando la tele, con la radio prendida, porque mi abuelo escuchaba a Víctor Hugo, pero la radio apagada, eh, la, el, el sonido de la tele apagada. Y, y ver, después de la final con Alemania, cómo Maradona se quiebra en llanto, y yo con siete años llorar, y no entender por qué lloraba, pero yo veía que ese ídolo, que ese referente, que ese caudillo que estaba dentro de la cancha, eh, se quebró en llanto, y bueno, yo quebré en llanto también y son esos recuerdos y esas sensaciones y esas emociones... que hacen que hoy Maradona sea el referente que es para nuestra comunidad. Son las búsquedas de información... las campañas de divulgación y publicidad... es el compromiso de todos para la votación... la esperanza de que salga el que me gustó... los nervios en el recuento... y la felicidad del resultado. Elegir un nombre es, en definitiva... un conjunto de emociones y un camino que se disfruta recorrer. En particular... Para la secundaria 11, desde el momento inicial se planteó la necesidad de encontrar uno que representara la institución y el espíritu de la misma. Uno que se encuentra sumamente atravesado por el deporte. Y no solo por la orientación en educación física, sino por el trabajo en equipo y el compromiso que implica la disciplina. Fueron varios los candidatos, hombres y mujeres que se desarrollaron en actividades grupales e individuales. Pero fue uno el que predominó. Quizás no pudo ser de otra manera y él fue quien nos eligió a nosotros y no al revés. Porque Diego Armando Maradona es quien representa todo aquello que apreciamos como valeroso. Es sinónimo de esfuerzo, de trabajo en equipo y argentinidad, porque Maradona trasciende las canchas. Es el mito hecho realidad, la figura del héroe más terrenal, dice que no necesita capa y espada para realizar hazañas, sino un par de botines, su esencia de líder y sobre todo el irrefutable idea que lo embanderaba, que toda lucha es y será colectiva. Maradona, al igual que esta escuela, es sinónimo de barrio, de aprendizajes y paredes que contienen sueños que se cranean y se comparan con la esperanza de ganar un mundial. Esta escuela es donde decenas de pelusas se permiten desear que todo eso va a suceder, se comprometen con ellos mismos y con los demás, se permiten errar, caer y volver a empezar, se permiten crecer, emprender un camino que, al igual que Diego, los espera para hacer recorrido con la ilusión de que logren llegar a destino. Cualquier sea el camino que elijan, uno en que no se traicionen y puedan ser ustedes mismos en plenitud. La verdad que es un orgullo para mí y para mi familia que, que una institución, que una escuela haya el nombre de, de mi tío, la verdad que a uno lo pone contento, orgulloso y eh, bueno lo, lo que lo que escuché recién de, de de las personas que hablaron antes antes que yo la verdad que, que comparto todo lo que dijeron creo que creo que mi tío era eso eh, era todo eso que dijeron eh, bueno ya me call eh, feliz feliz de estar acá feliz de que me hayan convocado eh, y, qué más puedo decir Eh, yo viví mucho tiempo al lado de él eh, sé lo que era puertas adentro sé lo que él le gustaba que, que la gente le vaya bien en, en las pequeñas cosas eh, siempre luchó para que para que la gente humilde no le falte nada eh, siempre le puso el pecho a todo lo que tenía que ver con eso con lo social eh, le, quizá le hubiese gustado hacer un poco más ...de cosas... ...que le den un poco más de bola... ...y creo que el tiempo le dio la razón en muchas cosas... ...en muchas cosas que él dijo... Eh, ...me parece que el tiempo... Eh, ...le dio y le está dando la razón... ...así que nada, agradecerle nuevamente... Por, por, ...por la invitación... Eh, ...a todos... ...y bueno... ...como dije recién... ...orgulloso de, de que esta escuela... ...lleve el nombre emitido... ...todo lo que dijeron... ...de Diego para los que nos gusta el fútbol era el Diego no Diego, era el Diego el que nos llenó de tantas alegrías Matías cuando decía del Mundial 90 que él era mucho más chico que, que nosotras con Silvia eh, y llorábamos ante ese Mundial eh, en las anécdotas que uno puede ir contando y sabiendo que Diego era el Diego, era un gran jugador que tenía el don en sus piernas. Pero no solamente tenemos que tener el don, sino se sacrificó, entrenó, luchó por sus ideales. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Hoy están todos presentes acá porque necesitan eso, necesitamos luchar, luchar por sueños porque si no tenemos proyectos de vida como tenía el Diego, no podemos hacer nada. Entonces pensaba eh, en mi nieto, cuando ganamos el mundial, este gran mundial también, pero él me decía, eh, abuela, ¿y dónde está Maradona? Siete años. Y le digo, Maradona está en el corazón de cada uno de nosotros. Así que agradecerle a la comisión... ...del hogar Bernardino Rivadavia... ...que siempre nos abría las puertas... ...que siempre estuvo dispuesto... ...a facilitarnos las cosas... ...lo veníamos trabajando... ...cuando Eduardo era presidente... ...después lo continuamos nosotros... ...lo siguen continuando con Guido... ...y con todo su gran equipo... ...agradecerle al director... ...y a todo su equipo... ...a las chicas, las auxiliares... ...a cada uno de los padres agradecerle a Silvia que siempre con su equipo está trabajando codo a codo y agradecerle a Marisa, nuestra intendenta, que en estos momentos está enviando nuevamente una nota a Nación que es el que dejó de enviar los fondos para esta escuela tan hermosa que está a una escuadra para ver la posibilidad de que pronto esto sea un sueño. Eh, si no manda los fondos Nación se comprometió junto al gobernador Kicillof de continuar municipio y provincia en la finalización de este gran edificio también César, les envía Marisa este presente del lo invito a, a Matías el presente del escudo que si Dios y la Virgen quiere pronto va a estar colocado en el nuevo edificio de la escuela secundaria